Solemos ser muy buenos dando consejos a los demás para ayudarlos en sus problemas, pero nos cuesta mucho ver con claridad cómo actuar en nuestros propios problemas. ¿Por qué nos pasa esto? Esto es Una luz en el camino: un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Rodrigo Arias. De pronto tenemos mucha claridad para aconsejar a los demás y ayudarlos a ver opciones y soluciones para sus problemas. Pero cuando nos toca personalmente enfrentar nuestros problemas, ¿a dónde se va toda esa sabiduría y claridad? Lo que sucede es básicamente una cuestión de perspectiva. Vamos a ilustrarlo así. Si estás observando un mural o alguna pintura de grandes dimensiones a cierta distancia, podés tener un panorama completo de la obra. Pero si te acercas y quedas con tu cara pegada al mural, ya no podés apreciar la obra completa, sino apenas una pequeña parte. Así sucede con los problemas propios y ajenos. Cuando los problemas son de otro, es más fácil tomar distancia y ver un panorama más completo, más amplio, y de esa manera ver con mayor claridad cómo actuar. Pero cuando son nuestros propios problemas, tenemos la cara pegada a ellos, y es muy difícil tomar distancia para mirar con un poco más de tranquilidad la situación. Entonces, nos angustiamos. Nos desesperamos y sentimos que no hay una salida. ¿Cómo podríamos manejar mejor esto? Van tres ideas. Número uno, recordar que nuestra visión es limitada, que estamos muy pegados al problema y por eso vemos todo tan cerrado. Número dos, hacer el ejercicio de imaginarnos que otra persona tiene mi problema. Y pensar cómo la aconsejaría al respecto. Y número tres, practicar la pausa para tranquilizarme y poder pensar más claramente. Aquí es donde la oración puede sernos de mucha utilidad. Hay una hermosa promesa en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 33, que dice: Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Justamente lo que necesitamos cuando estamos demasiado pegados a nuestros problemas, ¿no es cierto? Ver cosas grandes, o sea, un panorama más amplio, y ver lo que no conocemos, o sea, aquello que no logramos discernir por estar tan pegados a la situación. ¿No te parece? Que sería bueno pedirle a Dios un poco de esta sabiduría. Y para ello, puede serte de ayuda la revista El sentido de la fe que obsequiamos en nuestro programa. En sus páginas encontrarás herramientas espirituales para enfrentar los problemas. Podés solicitarla de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162-261229 o búscanos en Facebook. Como una luz en el camino. La revista El sentido de la fe te ayudará a tener una nueva perspectiva de las cosas. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Esto es Radio Caballito Online. www.radiocaballito.club. Don Quijote de la Mancha es la segunda obra más vendida en el mundo después de la Biblia. Su autor, Miguel de Cervantes Saavedra, había abandonado su sueño juvenil de escribir. Y se había enrolado en el ejército. En ese entonces, nadie se hubiese imaginado que Cervantes se convertiría en el mayor escritor de la lengua española. Esto es Una luz en el camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Siendo joven, Cervantes se enroló en el ejército y durante siete años sirvió fielmente a la corona española. En 1575, en la batalla de Lepanto, en Grecia, sufrió una herida que le hizo perder la movilidad de su mano izquierda. Por esa razón, más tarde fue conocido como el Manco de Lepanto. A pesar de eso, continuó defendiendo fielmente al rey durante cuatro años más. Hasta que los piratas lo secuestraron y terminó siendo esclavo de los turcos musulmanes en Argel. Cuando lograron rescatarlo, regresó a España, muy deteriorado por todo lo que había sufrido. Entonces solicitó al rey un cargo en las colonias de las Américas. En aquellos tiempos, los cargos públicos eran una especie de favores que se daban a las personas conocidas. Como Cervantes no era ni protegido ni tenía dinero, descubrió que era una ingenuidad pensar que por sus méritos en los campos de batalla recibiría algún nombramiento. En tal situación, Cervantes podría haberse quedado rumiando su frustración e impotencia, pero decidió, en cambio, volver a luchar por su sueño de ser escritor. Y fue así que de su pluma finalmente surgió El Quijote de la Mancha, cuyo título original es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605. Y aunque personalmente Cervantes nunca llegó a las Américas, su libro sí, y no solo a América, sino a todo el mundo en muchísimas lenguas. A pesar de las injusticias de la vida, De los contratiempos y frustraciones y de cualquier otra situación que pueda desanimarte, no renuncies a tus sueños. Dios promete darte fuerzas para alcanzar lo mejor. En el libro de Isaías, capítulo 43, podés leer lo que te dice para este momento de tu vida: Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la sequedad. Para fortalecer tu ánimo, te invito a que leas las páginas de la revista El Sentido de la Fe, que obsequiamos en nuestro programa. Encontrarás allí ideas y consejos para renovar tu vida espiritual. Podés solicitarla de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162-261229 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista El Sentido de la Fe.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 Estás escuchando Radio Caballito Online www.radiocaballito.club. Hace poco se hizo en Egipto un interesante hallazgo. Un equipo de arqueólogos y científicos encontraron una momia que tenía la lengua de oro. Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. El descubrimiento lo hizo un equipo de científicos egipcio-dominicano que trabajaba en el templo de Taposiris Magna de Alejandría, Egipto. Allí, en 16 tumbas de las épocas griega y romana, Encontraron varias momias de unos 2000 años de antigüedad. Estaban en mal estado, pero pudieron rescatarlas. Y la mayor sorpresa fue cuando encontraron dentro de una de ellas una lengua de oro. Los especialistas creen que al muerto se le colocó el amuleto hecho de oro con forma de lengua con el propósito de que pudiera hablar ante la corte del dios Osiris. En la otra vida después de la muerte. Los antiguos egipcios creían que Osiris era el amo del inframundo y juez de los muertos. Este dios también estaba representado en decoraciones doradas hechas sobre otra de las momias, explicó uno de los arqueólogos del equipo. Más allá de cualquier creencia en una vida después de la muerte, Qué importante es recordar que el momento para decir las cosas es esta vida, ¿no es cierto? Mejor decirlo ahora con una lengua común de carne y hueso que pensar en algún día en que podremos decirlo con una lengua de oro. Me tomo la libertad de utilizar este hallazgo arqueológico como metáfora para la vida. Y te pregunto, ¿estás diciendo lo que podés decir mientras aún tenés oportunidad? ¿Estás diciendo ese te quiero mientras aún hay tiempo, mientras aún esa persona amada puede escucharte? ¿Has dicho ese gracias que expresa cuánto valorás los gestos de amor y cuidado que tienen con vos las personas que te quieren? ¿Has dicho perdóname? A quien sabes que se lo tenés que decir, o te perdono, a quien está esperando con el corazón apretado oír esas palabras que le traigan paz y consuelo. Finalmente, le estás diciendo a Dios lo que necesitas decirle para tener su paz en tu corazón. Recordá, Solo tenemos esta vida para decir las cosas. Mejor decirlo ahora con una lengua imperfecta pero sincera que suponer que algún día lo diremos con lengua de oro. Para seguir reflexionando en esto, te animo a que leas las páginas de la revista El sentido de la fe que obsequiamos en nuestro programa. Su contenido iluminará tu mente y traerá paz a tu corazón.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 Radio Caballito. Club El pequeño estaba muy feliz jugando en el patio mientras su papá lo miraba por la ventana. En eso se encontró con una piedra grande y pesada que estaba justo en el camino donde quería construir una pista para sus autitos. Así que con todas sus fuerzas intentó mover esa piedra. Pero era demasiado pesada. Mientras tanto, el papá lo seguía mirando. Esto es Una luz en el camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. El pequeño ya estaba colorado de tanto hacer fuerza y también por el enojo. Cuando escuchó que su papá le preguntaba, Hijito, ¿ya probaste con todas tus fuerzas? Sí, le respondió el niño molesto. Y luego de unos momentos más de seguir haciendo fuerza, el papá le volvió a preguntar, ¿Ya probaste con todas tus fuerzas? Sí, ¿no ves? le gritó el niño sonrojado y a punto de llorar. Entonces el papá salió, lo abrazó y le dijo: Hijito, todavía no probaste con todas tus fuerzas porque no me pediste ayuda a mí. Vos sabés que siempre podés contar con papá cuando lo necesites. El niño era pequeño, pero su papá quería enseñarle esta gran lección. No estaba solo para enfrentar sus problemas. Su papá estaba para él en todo lo que pudiera ayudarlo. Podía contar con su padre para enfrentar sus dificultades. ¿Y vos? ¿Ya le pediste ayuda a tu padre? Me refiero a Dios desde ya, a quien Jesús nos enseñó a llamar Padre nuestro que estás en los cielos. Y que la Biblia nos dice claramente que también está con nosotros, a nuestro lado siempre, y especialmente cuando más lo necesitamos. Por ello, Isaías 57, 15 dice: Porque así dice el Alto y Sublime, el que habita la eternidad: Yo habito en la altura y la santidad. Pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está cerca, especialmente cuando más lo necesitas, cuando tu corazón está quebrantado y ya no tenés fuerzas. Podés contar con sus fuerzas hoy, Dios te las ofrece con amor. Para que sean tuyas. Para seguir reflexionando en esto y fortalecer tu vida espiritual, te recomiendo la lectura de la revista El sentido de la fe, que obsequiamos en nuestro programa. s o l i c i t a l a en nuestros contactos de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162-261229 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino.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 Estás escuchando Radio Caballito Online, una radio 100% de podcast, desde la ciudad de Buenos Aires, por internet para todo el mundo. www.radiocaballito.club. Clens a m s t r o n g ganó siete años consecutivos el Tour de Francia, una de las carreras más importantes en el mundo del ciclismo. Sin embargo, Su historia es una historia muy triste. Esto es Una luz en el camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. Todo indicaba que Lane Sandström pasaría a la historia como un gran campeón. Hasta que salieron a la luz pruebas de que muchas veces había ganado haciendo trampa. En el año 2012 fue acusado de dopaje sistemático. Luego de una exhaustiva investigación, la Unión Internacional de Ciclismo lo sancionó de por vida y lo desposeyó de los siete tours. Poco después, en una emotiva entrevista en la TV, Armstrong admitió que había tomado sustancias prohibidas. Reconociendo que había sido uno de los grandes errores de su vida. A partir de allí, tuvo que enfrentar juicios millonarios por todos los fraudes que había cometido. Actualmente se lo está investigando también por el posible uso de un mini motor que llevaba escondido en su bicicleta. ¿Por qué llegó a caer en una situación tan lamentable? Lane a r m s t r o n Tenía una obsesión por ganar, por demostrar que podía ser el mejor. Y esto probablemente comenzó muy temprano en su vida. Lenz fue abandonado por su padre biológico, ni bien nació. Luego, su mamá se casó con un hombre que Lenz recuerda como terrible y estricto, que le daba palizas con una raqueta por cualquier motivo y que le exigía siempre que sea ganador en todo. Evidentemente, Lenz creció con una profunda necesidad de demostrar que era valioso. De alguna manera, necesitaba demostrar esa valía que no recibió ni de su progenitor ni de su padrastro. Quizá, más que correr contra otros ciclistas, Lenz corría contra sus propios fantasmas de no sentirse suficientemente bueno ni querido. Y esa loca carrera los llevó a hacer trampa de una manera escandalosa. Es que nada es suficiente cuando en tu historia hay un vacío de afecto. Si te ha pasado algo parecido, por favor, deja de correr para demostrarle a los demás lo que vales. Escucha en cambio lo que Dios te dice en la Biblia, en Isaías 43. Yo soy tu creador, yo te puse nombre, ante mis ojos eres de gran estima y honorable. Yo te amo. d é j a t e abrazar hoy por el amor de Dios. Para conocer más de ese amor sanador, te invito a que leas los temas del curso por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Puedes solicitarlo de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp. Al 11 62 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas por una vida mejor te ayudarán a descubrir cuál es tu verdadero valor. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir. Permitamos que a lo largo de las horas de cada día.